チンとのう、トマト a ーピノコミヒーンティー、アレンタンドローアルグラント m o コンロミモディー・シンプル、ロケ a タンラ e オレ、シンプル、シン a ル、u ン a ル、シ m a n シンプル、シ e プル、シンプル、シンプル、シンプル、シンプル、o ンプル、シンプル、シ o プル、シンプル、シン de s i e m p r e por la c h プル、シンプル、シンプル、シンプル、シンプ a シンプル、シンプル、a ンプル、シンプル、シン、シンプル、シン、シンプル、シン、シン、シン、シン、シン、シン、シン、シン、シ voy a verte Otra vez l l e g o el mejor de puta de toda la zona. Camina con auricular escuchando la mona. No le interesa la opinión de ninguna persona. Se siente maradona, se rebanca la toma. p a m pa' que coma, se lo suelta el padre del boombap que parió nuestra tierra por los pagos c u t r a l q u e n s e s No se convence, convencer a su propio nivel porque no duerme nunca. Siempre está aspirando un reque. -re reque. No hay rapero que no me respete, porque me encargué de que cada uno me respete. Porque no hay ninguno con barras para que me d e t e Los barderos están donde la gorra no se mete, qué suerte. Tengo algunas vacas y un par de cheques. Mi pana quiere que le preste el 357, porque se acerca e l fin y quiere mandarse un apriete. Y yo no quiero verlo en canas, así que no hubo trueque. Y se me fue enojado sin darme la mano, diciendo que ya no soy el mismo, que por qué he cambiado. Es imposible poder hacer entender al gran varón que no lo quiero muerto ni encerrado. Y le di un verde ponferne. Dígame usted si no se siente olor a calle en cada letra que yo marco en el celular o el cuaderno. Podría decirte que fui el mejor poeta del planeta, aunque en la yeca todos me miran como un enfermo y yo me río. Con caras de drogadictos perdidos, miradas de bandidos, todos me abren el camino, amigos míos. A mí no me vengan con puterío, no tienen flow estilo, rapear no fue su destino. Así que no jodan con el cacique, salta de adentro mi Enrique. Cuando le expliqué que yo se le apliqué, solo con el meñique. Lo mío derrite todo lo que toca y si me toca morir pronto, ya le pegue al bombo y a mí. パパイラーペン Y él no suelta como el H Mejor t i r en la toalla antes que s e l e s deshilache Yo ya me cansé de descansar tanto payaso junto Podría enseñarles más pero todo tiene su punto Mi mente piensa otros kilómetros por segundo Rimar al lado mío sí que es demasiado injusto Ando en la nu e Tomando vino con mi gente Alentando la al grana estoy con lo mismo de siempre Lo que hasta en las peores siempre e s tuvieron presente Levantando la bandera del club del barrio más fuerte Ando en la nu e コンパドルはあ s たの家族であなたの家族であ s たの家族で e なたの家族 i e なたの家族であ u たの e 族であなたの家族 n あなたの家族 a n なたの家族であなた l 家族であなたの家族であ m e の家 a r r i たの家 d であ t たの家族で e l たの家族であな a の u 族 a あなたの n 族であなた e 家族であなたの家族であな e の家族であなたの家族であなたの家族で m i s m o 族であなたの家族であなたの家族であなたの家族であなたの家族 e l granate hasta la muerte. Mi amor en la fortaleza. Los domingos voy a verte